Noticias del cono Zurdo Para conocer al instante todo lo que sucede en la izquierda argentina A través de un solo corresponsal que alcanza para cubrir todo Noticias del cono Zurdo La información que solo nosotros podemos brindarle Porque a nadie más le interesa saberla aires. Fuentes bien informadas brindaron por menores acerca de los desmanes producidos durante la realización de un acto organizado por grupos de izquierda. No hubo infiltrados ni agitadores como se creyó en un primer momento, precisó la fuente. Descubrimos que el problema comenzó cuando se desplegó una pancarta que instigaba a combatir por todos los medios a la burguesía y fue eso lo que provocó las corridas entre la concurrencia. Siguiendo con la tradición que honra a los dirigentes de la izquierda argentina, el secretario general de la IDEPO, Néstor Vicente, no ha sido convocado para ocupar ningún cargo en el futuro gobierno justicialista. Si bien trascendió que durante una reunión privada que Carlos Menem mantuvo con su gabinete, se barajó el nombre de Vicente, se presume que fue con el objeto de alegrar la reunión, ya que la sola mención del nombre provocó carcajadas. nueva decisión se produjo en el seno de la izquierda argentina con la aparición de un grupo de militantes que se autotitulan los disidentes. Consultado acerca de la posición política que los agrupa, un vocero de la facción respondió, somos disidentes, pero todavía no sabemos de qué. Además, dijo, no puedo brindar más información hasta que termine el debate. Inquirido acerca de si este debate produciría nuevas divisiones en el grupo, El vocero respondió negativamente, definitivamente no, no podemos permitirnos ese lujo, ya que somos solamente dos. Hasta aquí, noticias del Cono Zurdo. La información que solo nosotros podemos brindarle, porque a nadie más le interesa saberla.